El otoño se manifiesta en Zoe. Chales de la India, gorros, boinas, guantes, sombreros. Todo para prepararte para el frío. Zoe, colección de carteras Company. Sherry, colores invernales, negros suela, chocolate. Zoe, chalines y pañuelos de la India desde 10 pesos. Zoe, más que moda, un estilo. En Vicente López, 2.974. 8 de la mañana, 22 minutos en todo el país, estamos en este día de la minería, en contacto con Omar Pavone, que es integrante de la Cámara de Productores de Pequeños Mineros de la barrio Omar, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día a vos, el de tu audiencia bueno eh, en este día de la minería es, eh, es bueno charlar sobre sobre la actividad este, esta semana precisamente estuvimos este, emitiendo la, la conferencia de prensa y presentación del convenio con la facultad de ingeniería este, pero bueno eh, como cómo se encuentran las la, las pymes mineras en, en olavarría Bueno, mira eh, yo digo utilizo una frase medianamente bien uh -huh. este bueno eh, no estamos con el despacho ideal, pero bueno, aparentemente soplan buenos vientos, uh -huh. o sea, hay, hay perspectiva de, de, de, de crecimiento, uh -huh. que eso por lo menos se ve, ¿no? es medio cíclico el tema, así que hay que tomarlo con pinza, ¿no? porque uh -huh. dirías que uno trabaja mucho, todavía poco, pero eh, parece que tienen buenas perspectivas. Uh -huh. Y estas buenas perspectivas significan eh, Como decían ustedes el otro día En la conferencia de prensa eh, Fundamentalmente conservar fu fuentes de trabajo ¿no? Que es lo que eh, mayor dan Las la, las pymes en Olavarría Y sí, y sí Y conservar las fuentes y proyectarse ¿No es cierto? Como uh -huh. empresa y, y, y bueno No solo conservar, poder ver si se puede sumar siempre no uh -huh, Sin duda Y como empresa además este Las empresas de Olavarría eh, en, en materia de ...de modernización, de incorporación de tecnología... Eh, ...de optimizar la producción... ...¿en qué situación están, al menos en los últimos años? No, no, mira se ha invertido muchísimo... ...mucho, mucho, no queda en el sector minero... Eh, ...no solo lo mío, bueno, nosotros somos pequeños, pero... Eh, ...lo mío, personal y, y lo nuestro, no pequeño... ...y bueno, ni hablar en los, en, los, en los que ya están en otra escala... ...se ha invertido mucho... Eh, tuvimos buenos años, o ¿no? sea... Ya del 2004, fin del 2003 hasta el 2007, 2008, perdón, bien, y se ha invertido, se uh -huh. ha invertido mucho y, y bueno, se ha puesto en más tecnología este, y sobre todo eh, se invirtió también mucho en el tema de impacto ambiental, ¿no? que es una cosa que bueno, este, eh, hay que ir trabajando continuamente. Esta, estas inversiones en, fundamentalmente en el trabajo ambiental eh, se pueden dar sim, sim, siempre y cuando la, la actividad lo permita, ¿no? O sea, que, que sean rentables las empresas. Sí, sí, sí, no no es nada barato. Uh -huh. No es nada barato nada, pero hay que irlo haciendo este, este a medida que va surgiendo las licencias, siempre hay algo más para hacer, ¿no es cierto? Uh -huh. Y bueno, se está haciendo, todos creo que estamos cumpliendo este eh en lo que respecta a lo personal, nosotros hemos cumplimentado casi todo ya es, es un chiquitito lo que nos queda que está ya para terminarse pero eh, yo veo que en todos lados se está haciendo uh -huh. ¿Ha habido un cambio de, de mentalidad o de actitud de las empresas? no solamente de las pequeñas sino de las grandes también en, en materia de, de este tema Sí, tenés que cambiarlo porque se exigen uh -huh. sí, sí hubo también un cambio de, de, de digamos mentalidad en, en todo aspecto, ¿no es cierto?, que se quiera de cuando a lo que se está viniendo. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Eh, ¿Cuáles son las mayores exigencias en materia de ambiental que, le, que les piden a, a ustedes y a las grandes también? Mira, eh, la forestación, y polvo, eh, ruido, todo. Uh -huh. Uh -huh. Hay que minimizar todo. Nosotros colocamos un equipo de mitigación de polvo, y bueno, la verdad nos costó mucho trabajo y dinero, pero anda perfectamente bien Vos ya ves que no emitís polvo, y bueno, forestación hay que hacer mucha y, y bueno, hay que hacer este, taludes ver más eh, proteger las zonas de eh, perdón este, alargar las zonas de, de, de protección a las personas digamos, por los precipicios que pueden imaginar trabaja una cantera, y, y bueno, alambres, vallas, este, no, se está trabajando mucho en eso. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué piensan ustedes cuando se da una situación aquí a 150 kilómetros de Olavarría, este, como en Tandil, una ciudad que opta por, por por otro estilo, ¿no? Digamos, este volcarse más a lo turístico, en digamos, descartando lo que es la, la producción de este de, de canteras, este y y Olavarria totalmente opuesta, digamos, ¿no? Este eh, más firme en lo que es la producción minera es eh, sin sin, sin no, eh, seguir el camino de Tandil. Mira, hay una diferencia muy grande en Tandil acá en, en los dos aspectos. Eh Olavarria es netamente minera. Eh, y Tandil mm, es turístico. Eh es malo lo que pasó en candil lo que pasó todavía no pasó nada, pero bueno este porque yo creo que una actividad no puede ir este, en contra de la otra, ¿no es cierto? Eh, no puede el crecimiento de una actividad ir en medio de otra eh, con fortuitismo contra la minería este pero eh, en minería es un puñadito Tandil al lado de lo que es la barruda uh -huh. Tandil no alcanza a ser Eh, en minería lo que es uh -huh. y turísticamente vos lo que es Tandini sí, sí. así lo que es, tiene mucho encanto uh -huh. y es muy grande o sea, son dos cosas mmm, distintas este, sí uno mira eso y piensa ¿no? pero este, la minería de la barría es muy grande este, es muy amplia es la más importante del país en, en cuanto a minería para la construcción uh -huh. yo creo que hay que proteger la actividad gente uh -huh. es la que más contribuye a las arcs municipales provinciales y nacionales uh -huh. aparte minería no no contaminan y destruye se construye eh, es una actividad multiplicadora de generamento de trabajo o ten metalúrgica o si vas al parque industrial preguntas cuántas metalúrgicas grandes porque existen las metalúrgicas metalúrgicacas porque más grandes del país trabajan con la minería y la mayoría son uh -huh. uh -huh. mm, dos cosas distintas dos uh -huh. cosas distintas eh, en materia de, de, de seguridad laboral eh, se, se tiene que trabajar mucho más también no sí, bueno pero se venía mira con las dos cosas con el tema de impacto ambiental ya se venía trabajando este se trabajó Este, se está trabajando más ahora, pero no, no, con la seguridad está se trabajó desde siempre ¿no? la seguridad es un tema el primer tema que nosotros este, el minero se preocupa ¿no eh, ¿ustedes tienen datos de cuántas este, cuántas fuentes de trabajo eh, directas asignan las al menos la, la, la cámara de productores de, de pequeños mineros de la barría? si, sí, si, sí, si, sí. trabajo directa e indirectamente Alrededor de 2.500 personas. Uh -huh. ¿Eso significa no solamente las personas que trabajan en las empresas, sino también eh, transportistas y demás? Sí, sí, sí, sí. O sea, hoy la minería, como eh, un dato estadístico eh, hecho por la Nación. Por cada empleado que tiene hoy la minería, tiene que multiplicar por cuatro. Uh -huh. Es una actividad, mm, reciente lo nombré, eh, multiplicadora de generamiento de trabajo, ¿me entendés? Uh -huh. Por ejemplo, en lo que respeta a mi pueblo, eh, en Sierras Vallas, hoy tiene un parque eh, impresionante de, de camiones de carga, uh -huh. de corte y carga distancia. Uh -huh. y, y es la segunda actividad para mí eh, después de la minería. Uh -huh. y bueno, eso existió gracias a la minería, ¿viste? ¿Y cómo, ¿Cómo ha sido, eh, ya que, que, que tenés Sierras Vallas cerca y... ...y, y podés, este hablar con, con autoridad, ¿no? ¿Cómo ha sido la, la, la mutación del pueblo en estos tiempos? Digo, eh, cuando, bueno, recordamos la época en que este no funcionaba cemento San Martín... ...y demás, este había tenido un, un gran impacto en, en, en Sierras Vallas, ¿no? Como localidad. este ¿Cómo está Sierras Vallas hoy con respecto a la, a la actividad minera? No, está todo bien, está todo en orden... Eh... Lo de San Martín no, no dejó de ser un golpe en su momento, pero bueno, eh, eh, nosotros en esa época, eh, todas las empresas chicas absorbimos mucha gente de, de, de ahí, uh -huh. y el pueblo está pleno, no no pueblo está cada día más lindo, así que no, no, no está todo bien acá, está todo en orden. Bueno, Omar, te agradezco muchísimo eh, que nos hayas atendido. Este, y bueno, eh, sirven estas fechas eh, fundamentalmente para charlar en, en ámbito general sobre estos temas, que tiene que ver con, con la vida cotidiana, no fundamentalmente de, de una ciudad como La Barría y, y de sus pueblos precisamente eh que eh, muchos de ellos dependen directamente de la de la actividad minera. Sí, sí, sí. Se dice que en La Barría Eh, es el casi 70% en la mano de obra de Olavarría eh, que da la minería, ¿no? Ajá, ajá. Es un, un buen dato, ¿eh? Sí, sí. Es un buen dato. Eh, Omar, muchísimas gracias. Adiós, adiós. Un saludo grande. Gracias. Bueno, Omar Pavone, integrante de la Cámara de Productores Pequeños Mineros de Olavarría, en este Día de la Minería, en nuestro en línea por la 90.